Terror, Misterio. Interpretadas por un escogido elenco encabezado por... Elba Gatica, Enrique Madiñá, Ángeles Barranco, Mario Duval, David Acevedo, Lorenz Young y otros connotados actores. Presentación e interpolaciones comerciales, Fernando James. Sonidos de estudio, Mauricio Marino. Control técnico, Carlos Sánchez. Libretos y dirección... ¡Juan Marino! La Mortaja Una mañana... Un hombre, solamente con la mano izquierda envantada, descendía del único automóvil de alquiler del pueblo cercano a Edimburgo. Era un hombre de unos 35 años, de facciones enérgicas y bien parecido. Pagó al chofer y después que éste lo hubo indicado la casa del cura del pueblo, el viejo automóvil se alejó calle abajo. El forastero se acercó a la casa y pulsó el timbre esperando en el umbral. Al cabo de un minuto la puerta fue franqueada y en el umbral apareció la figura de un sacerdote salesiano de unos 60 años. Buenos días, padre. Buenos días, hijo. Soy Víctor Cadwell y deseo hablar con usted, si es que me lo permite. Por supuesto, hijo mío, pase, pase. Cuando la puerta se hubo cerrado, una figura contrahecha, esmirriada, de rostro desagradable, de mirada estrábica, emergió de la esquina cercana, deteniéndose frente a la puerta de la casa del sacerdote. Contempló la puerta unos instantes y luego se alejó rápidamente. <ríe> Su silueta jorobada parecía un ave de rapiña al contraluz del sol, ...de esa tarde. <risa> Tome asiento, señor Caldwell. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Iré directo al asunto, padre. Soy periodista del Herald, de Londres. Ah. Entonces usted viene... También por, lo por lo de Mortais Castle. Ah. El castillo de la mortaja. Mortais Castle... ¿Eh? Y dígame qué quiere de mí. Información. Información. Deseo escribir una historia sobre estas ruinas que una vez fueron el castillo de un tal conde de Saint-Maurice. Y lo más importante, quiero encontrar su mortaja. Mm -hmm. Bien. Eh, pero no comprendo... ¿Por qué recurrió a mí? Porque usted sabe dónde está lo que busco, padre. Se equivoca. Ignoro totalmente el paradero de esa mortaja, que más que una mortaja es una capa forrada en seda roja. Mientras decía esto, el anciano sacerdote parecía intranquilizarse y su mano... Hació una pequeña cruz que llevaba prendida a la sotana, a la altura del corazón. <risa> Padre, si mis informes no son falsos, usted fue quien le quitó al cadáver del primogénito de Lot Maguire, que por entonces habitaba en el castillo. El tonsurado miró de hito en hito a Cadwell, y luego se dejó caer en un sillón. Parecía vencido, cansado. Eh, creí que todo esto era asunto concluido. Y llega usted. Antes de usted vinieron otros. Pero hacía ya cinco años que nadie acudía aquí en busca de esa mujer. <ríe> Lamento causarle alguna molestia, pero yo... Hace ya 30 años de esta historia macabra y no deseo recordarla. Si usted no tiene otra cosa que decirme... Me invita a marcharme, padre. Bien, pero solo quiero pedirle que me indique el lugar donde puedo encontrarla. Creo que no es mucho. Hijo mío, yo a mi vez te pido que me dejes meditar sobre ello. No, no sé cómo decirlo de buenas a primeras. Por lo demás, y aunque usted no lo crea, no sé dónde pueda estar ahora la mortaja, pues desapareció del lugar donde la puse. ¿Quiere decir que la han robado? No, no he dicho eso. Pero si sí ha sido así, ¿con qué fin? ¿A quién le ha de servir? Solo a Satanás. Señor Caldwell, regrese usted mañana y Dios mediante ya habré decidido. No quiero ser partícipe de la condenación de su alma. La... ¿La condenación de mi alma? Sí, pero por ahora no me haga más preguntas. Necesito meditar. Está bien, padre. Hasta mañana. El periodista salió. Mientras caminaba hacia la esquina próxima, su mano derecha parecía acariciar la izquierda enguantada. Caldwell no se percató, sin embargo, que desde algún lugar cercano y cuando el sol comenzaba a ponerse un sujeto jorobado, lo espiaba. Caldwell se detuvo en la esquina como buscando algo. Debí preguntar al cura por algún alojamiento. Busca dónde pernoctar, señor. ¿Eh? El periodista volvió vivamente la cabeza al tiempo que la mano derecha oprimía aún más la izquierda que no dejaba de acariciar. <risa> Hacia él vio venir al jorobado que le estuviese espiando. <risa> sí. Eh, puede encontrar algo en el hotel, el único que existe en el pueblo, señor. Ah, gracias, amigo mío. No tiene por qué dármelas. El hotelero me paga por llevarle turistas. Eh, venga conmigo, por favor. Y las retorcidas piernas del jorobado se movieron como aspas de molino al preceder al periodista hacia una casa de unos veinte metros a la esquina misma. <risa> Es aquí, señor ¿Se quedará mucho tiempo en el pueblo? Eh, depende Nuevamente, gracias Poco después, el joven entraba en el hotel siendo recibido por una mujer Buenas tardes, señor ¿Busca alojamiento? Eh, exactamente Me han dicho que usted sí, podría darme... Sí, y a Morgan que lo traía, señor Venga, por favor Le indicaré cuál es su habitación. El Club del Radioteatro. Escríbanos a clubradioteatro.com. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Una vez instalado en una habitación confortable, aunque modestamente amoblada, Calvert se aseó y luego se sentó a escribir algo en un cuaderno de notas. La campana de la iglesia cercana daba las ocho y le hizo dejar el trabajo. Cuando dejaba la pluma sobre la mesa... —¿Adelante? —Permiso, señor. Allá abajo está Morgan y dice que quiere hablar con usted. ¿Morgan? ¿El jorobado? Sí, señor. Aquí no queremos a Morgan. Nadie lo quiere. Es un sujeto extraño, hediondo. Sí, sí, no se ría. Es hediondo. Pero de una hediondez que nadie sabe definir, señor. El padre dice que... Es olor satánico. Vamos, vamos. ¿Sabe para qué quiere verme Morgan? No, pero solo dijo que era algo muy importante. Hágalo subir, por favor. Es que... No sé. El amo se enfada cuando Morgan entre, entra en el hotel, señor. Cada vez que llega un forastero, él pide hablarle sin duda para sacarle dinero. Siempre dice que es algo importante. Sin embargo, él me ha dicho que su amo le paga por traerle clientes. Mentiras. Él trae cliente porque quiere, pero nadie le paga. Mm. Está bien. Veo que tendré que pagarle yo. Si intenta estafarlo, señor, llámeme. Así lo haré. Gracias. Tres minutos más tarde, Morgan, el jorobado, penetraba en la habitación de Cadwell. Entonces, por primera vez, el joven notó aquel olor a que se refería la sirvienta respecto de Morgan. <ríe> Era un perfume penetrante que, sin ser desagradable, repelía. El jorobado se quitó el sucio sombrero y miró de reojo toda la habitación. «Siéntese». Y diga, ¿a qué viene? Solo a charlar con usted, si me lo permite, por supuesto. ¿A charlar? ¿Sobre qué? Sobre el padre Libby. Mientras el contrahecho se sentaba esparciendo sus efluvios, lanzaba una mirada al libro que el periodista tenía bajo su mano. Era una pequeña biblia. Morgan hizo una mueca indefinible... ¿Y qué viene a decirme sobre él? Que pierde el tiempo si espera que él le informe sobre la cosa que usted viene a buscar aquí, señor Otros han venido antes que usted con el mismo resultado negativo Bueno, pero, pero él prometió no que... Lo hizo día... para ganar tiempo, señor en este momento, espera una comunicación telefónica de la diócesis para averiguar sobre usted. Eso le será perjudicial, me imagino. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Usted no es periodista. El sucio dedo indicaba acusadoramente al joven. Este frunció el ceño ¿Quién diablos era aquel sujeto? ¿Por qué le hablaba así? De primera intención pensó en echarlo de la habitación, pero lo pensó mejor y... Has adivinado, amigo mío. <risa> Morgan siempre adivina. Aunque también el padre Libby suele adivinar muchas cosas. <risa> En estos últimos quince años han venido otros que se decían periodistas y no lo eran. <risa> Fácil era suponer que, que usted tampoco lo es, señor. Bien, ¿eh? ¿qué pretendes? Ayudarle a encontrar la Cosa Por segunda vez, Caldor, oía mencionar la cosa ¿A qué se refería? Decidió ser cauto ¿A qué llamas la cosa? ¿A qué? ¿Y cómo la llama usted, señor? Observo que eres astuto, ¿eh? ¿Intenta sacarme información, Morgan? No, no. I Intento solo ayudarlo. Yo llamo la cosa a lo que usted llama de otra manera. ¿Mm? De qué manera? No me hará llamarla por su nombre, señor. No. Los que hablan de eso, mencionándola por lo que es, tienen mal fin, señor. Mm. Dime, Morgan, ¿por qué quieres ayudarme? <risa> Porque usted sabrá recompensarme como corresponde, ¿verdad? Ah, es eso. ¿A los que vinieron antes también les pediste recompensa? Sí, pero ninguno salió con vida para hacerlo. Mm. Dijiste que nadie puede mencionar la mortaja por su nombre sin acabar mal. Sin embargo, el padre Libby lo hace a cada momento. Es que a su paternidad lo escuda la cruz. ¡Ah! Y el jorobado lanzó un escupitajo de repugnancia. Caldwell lo miró perplejo y asqueado. ¿Qué quieres decir? Sí, eso mismo Ni a usted ni a mí nos escuda el signo, señor Escúcheme Yo lo puedo llevar al lugar donde está la cosa Pero sin que su paternidad se entere Debemos partir esta misma noche Dime, Morgan ¿Qué sabes de la mortaja? que sabe todo el mundo en este pueblo señor la cosa fue encontrada en el cuerpo de un hijo de los castellanos Maguire del castillo de la mortaja lo sé Pero ¿cómo y por qué murió ese joven? Ah. El castillo queda una hora de aquí a caballo, señor Iré a preparar. Un momento, Morgan No has contestado a mi pregunta La mirada del jorobado se hizo torva Es que es una historia que más vale no mencionarla No hay cuidado por mí «Voy protegido de todo mal». «No, no, no. No existe protección eficaz contra ella, señor. <risa> Ni siquiera la cruz la retiene. Y eso lo sabe el padre Levy. Por eso evita acercarse al castillo». «Dudo que el poder de la mortaja pueda contra el signo de los cristianos. Jamás el mal ha prevalecido contra el bien, Morgan». Mientras hablaba, Cadwell se acariciaba la mano enguantada. Los ojos del jorobado brillaban a la luz de la lámpara de querosene. Pero en el supuesto caso que fuera lo contrario... Te repito que voy bien armado. ¿Qué quiere decir que su arma está oculta bajo el guante? <risa> Eres muy perpicaz, Morgan. Te agradaría conocer mi secreto, ¿eh? <coughs> sí Pues, hagamos un trato uh -huh. Tú me cuentas todo lo que sabes de la mortaja Y yo te revelaré el poder de mi arma Morgan Titubeo Una sonrisa fea apareció en sus labios Abrió la boca como para decir algo, pero no pronunció palabra. Sus ojillos estrábicos parecían fascinados por la mano enguantada de Cadwell, como si quisiera desnudarla para mirar. Está bien, señor. Le contaré lo que sé. Desde hace cien años... ...han venido a este pueblo... ...una docena de personas... ...en busca de la cosa. Pero tú no puedes haberlos vistos, Morgan. No, a todos no. Pero en los libros de la iglesia... ...están sus nombres... ...y las fechas de sus llegadas aquí. No hay fecha de partida, señor. <risa> Ninguno de ellos fue vuelto a ver... ...después que marcharon a las ruinas. Usted... ...es el número 13, señor. Mal número. Yo conocí a los últimos... ...a los últimos tres. A todos ellos... ...yo los conduje al lugar. Sí, sí, eso ya me lo has dicho. Quiero saber sobre la mortaja... ¿Y por qué murió el joven Maguire? A él... A él lo mató. La cosa, señor. <tose> El Club del Radio Teatro. Escríbanos a clubradioteatro.gmail.com. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Sí, la cosa mató al joven Maguire en el castillo, señor. No te entiendo Dije que ella lo mató Mató al hijo del castellano Que habitaba el castillo Después que el conde de saint maurice se marchó Un momento Cuando dices que la mortaja lo mató ¿Te refieres a un trozo de paño? Ya sea una mortaja o una capa forrada de seda roja Lo asesinó Como si tuviera discernimiento para ello ¿Es eso? Mm, yo lo único que sé es que la cosa lo mató. Y también es lo que saben todos en el pueblo, incluido el padre Libby. Cadwell, quedóse pensativo unos instantes. Los ojillos del jorobado recorrían la habitación por lo bajo como si temiese levantar la mirada estrábica hasta el joven. Está bien. Continúa. Ah, se dice que una noche el joven Maguire encontró un pasadizo secreto en el castillo que descendía hasta las profundidades. George, que así se llamaba el primogénito, era un joven a quien gustaba leer algunos extraños libros libros de cosas negras que al parecer existían en la biblioteca del castillo y que nadie había reparado en ellos antes que George. <ríe> Lo cierto es que se sintió atraído por el misterio del sepulcro del conde. Echando mano de un manojo de llaves que encontró quizá donde, abrió la puerta baja que le cerraba el paso al final del pasadizo. Entonces se dio cuenta que estaba en el sepulcro poseído de una súbita ansiedad retiró la sustancia que sellaba la tapa del ataúd de mármol blanco y quitó esta también Cuando la pesada cubierta hubo sido desplazada MacWire miró dentro Solo la mortaja <ríe> Exactamente George solo la mortaja Dentro de ella no hay nadie. <risa> el joven alzó la luz para ver mejor y entonces se dio cuenta que aquello no era una mortaja. O oh, si lo había sido, ahora a la luz de la lámpara de querosene era una capa, una capa negra como las tinieblas forrada en seda roja. Febrilmente el joven la extrajo del ataúd Cuando la tuvo entre sus manos febriles, creyó sentir algo en la cosa. Pa parece palpitar. S sí, sí. No es solo un trozo de género. La capa se retorció. Maguire miraba fascinado aquello. De pronto un deseo irresistible de ponérsela se apoderó de todo su ser. Apenas iniciado el movimiento de echársela sobre los hombros, la capa por sí sola lo envolvió. <ríe> Sintió una inefable dicha. Todo su cuerpo se estremeció con un espasmo de placer al anudar los cordones en torno a su cuello. Tal era su estado que no se percató de lo que estaba sucediendo en torno suyo. <ríe> sombras emergían de las sombras. Susurros fatídicos parecieron llenar todo el sepulcro y comenzó a sentir que los cordones de la capa le estaban ahorcando al tiempo que sentía en su cuerpo que mil dientes agudos como cañales comenzaban a desgarrarle la piel y luego los los de bestia succionaban su sangre al día siguiente el señor maguire pudo encontrar el conducto secreto por donde había descendido su hijo encontrándolo envuelto en la cosa ¿Me has contado todo como si lo hubieras presenciado, Morgan? ¿Eh? ¡Vaya! Pues, lo he contado todo como... ...como a mí me lo contaron. Y que lo sabe todo el pueblo. Así, con todos los detalles. ¿Se está burlando de mí? ¿O piensa sacar mejor partido de su trabajo? Y ahora, señor... Que si le he contado lo que sé, usted debe cumplir su palabra. ¡Quítese el guante! Los ojos desorbitados del jorobado parecían querer saltar de las órbitas y prenderse al guante de Cadwell, que se comenzaba a quitar lentamente. Aquello parecía poner febril al sujeto que jadeaba como un poseso. Victor Cadwell sonrió. Acabó de sacar el guante y levantó la mano empuñada, que comenzó a abrir lentamente con la palma hacia Morgan, que seguía todo como fascinado. Cuando la palma quedó abierta en ella y grabadas a fuego, había cinco letras que decían ya ve con una mueca indescriptible el jorobado se apartó de la mano alzada como si su visión le produjese pánico como ves voy bien protegido Morgan y a la vez armado solo cortándome la mano podrían dejarme inerme cubra, cubra eso señor Observo que la cruz y la Biblia te causan un cierto efecto que a lo mejor... Si me... usted, dígamelo. Uno más que busca la mortaja de Saint-Maurice. <risa> y ahora vete a preparar los caballos. Si trabajas bien, serás recompensado como jamás en tu vida. Sí, sí, ya sé que te pagará, señor, ya sé, ya sé. El jorobado salió cuando la puerta se hubo cerrado tras suyo lanzó un escupitajo al suelo Ya sé que pagará serían las diez de la noche cuando ambos galopaban rumbo a las ruinas del castillo de la mortaja una hora más tarde avistaban las altas paredes que aún permanecían en pie. Mortais Castle, señor. Los dos desmontaron. Victor Cadwell parecía muy entusiasmado ahora. Se acercaron a la que había sido el portalón del castillo. ¡Ah! Esos son los enebros de que oí hablar al doctor Danny Eaton. Cuando niño el doctor, que era hijo de un coronel... Vivió una aventura escalofriante en estas brumas. ¿Qué, Oh, sí. Su casa queda más allá, pero está deshabitada ahora. Sígame. Buscaremos la entrada del sepulcro. Morgan, su paternidad dice que la mortaja no está donde él la dejará. Su paternidad jamás tocó la cosa, señor. No lo hubiera podido hacer. Todo lo que le dijo era solo para ganar tiempo. Que, Que no hubiera podido tocarla. Él es un sacerdote y lleva la no cruz. No es suficiente, señor. He ahí la lápida que cierra la entrada. El sepulcro de San maurice Cadwell levantó la lámpara para alumbrar mejor. Efectivamente, en una losa derruida ya podían verse algunas letras que debían haber conformado en otras épocas el nombre del extraño y misterioso conde. <risa> Ayúdame a quitar la losa. Eso es. Esto ha sido removido recientemente, Morgana Le dije que con usted son trece Los que han bajado al sepulcro Eso es Listo Ahora Ahora baje, señor Tú primero El jorobado pareció sonreír Y comenzó a descender por una escalinata de piedra Mientras Cadwell lo seguía con la linterna en alto Ah, observo que conoces todo esto muy bien, ¿eh? También le dije que había acompañado aquí a los otros tres. Ahí está la puerta de la cripta, señor. Detrás de ella está lo que busca. Cediendo a su febrilidad, Cadua hizo girar el picaporte y empujó la pesada puerta cuando el gemido de los gosnes hubo concluido el ataúd de marfil. El Club del Radioteatro Escríbanos a com Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Rápidamente el joven se acercó al ataúd levantando la luz. <ríe> Creo que te has ganado bien el dinero, Morgan. Eh. Morgan. Morgan, ¿dónde estás? Pero Morgan, Morgan no estaba ahí ni tampoco le respondió de parte alguna. Solo el pesado silencio murmuraba algo terrorífico, abominable. Cuando Cadwell, con la luz en alto, iluminaba todo el recinto buscando a su acompañante, en una de las paredes vio dibujarse una silueta grotesca y monstruosa. Eh. Morgan, fui en busca de esta barretilla para levantar la tapa. Ambos pusieron manos a la obra y al cabo de unos minutos la pesada tapa comenzó a ceder. Eso, eso. Fascinado, Cadwell miraba a la capa negra forrada en rojo que descansaba dentro del ataúd. Pero ella no cubría a nadie, al menos a nadie que fuera visible. Pero sus formas eran las de una capa con un cuerpo dentro. Y la cabeza invisible de quien la ocupara descansaba en una almohada púrpura. que aparecía aplastada como si alguien estuviese dormido ahí. Victor Cadwell. Se sacó el guante de la mano izquierda y sin dejar de mirar la cosa estiró esa mano con la cruz estampada a fuego en la palma. ¡No la toques! ¿Qué? ¿Qué te sucede? Adwell no alcanzó a decir la barreta que estrimía el jorobado cayó sobre su cráneo aplazándolo y el joven se desplomó sin exhalar casi una queja. Luego el jorobado, mostrando sus asquerosos dientes, se arrodilló junto a su víctima. Puso la mano en el pecho. Late. El golpe ha sido medido. El maestro necesita sangre de vivos. Lentamente el jorobado se puso de pie y se acercó al ataúd con la capa. Sangre para ti, maestro. ...pronto recuperarás todo tu poder... ...Morgan te ha servido... ...una vez más... ...fielmente... ...la capa pareció contraerse de placer... ...pero aún... ...debo hacer algo más... ...es necesario... ...es necesario... ...cercenar la mano izquierda... ...de la víctima maestro... ...pues en ella lleva estampada... ...una palabra de poder... Ante ella, nada podrías, maestro, nada. Lanzando una risilla satánica, Morgan cogió un hacha y se acercó felinamente al cuerpo inerte de Cadwell. En el silencio del sepulcro se oyó eso con repugnancia apartó la mano cortada con la palma hacia arriba lejos del ataúd mientras la sangre corría desde el brazo del infortunado Víctor Cadwell como un reguero bermejo al conjuro de la sangre tibia desde el ataúd de marfil comenzó a emerger la capa negra balanceándose suavemente y en silencio <ríe> y la cosa se acercó al cuerpo Caído. —¡Bebe, maestro! ¡Bebe! El jorobado se había puesto de pie, retrocediendo como para dejar paso expedito al monstruo que se acercaba, pero el contrahecho resbaló en la sangre que regaba el piso y trastabillando cayó de espaldas entonces sucedió lo inusitado el rostro y la cabeza del jorobado habían caído exactamente sobre la palma abierta que mostraba la cruz grabada lanzó los primeros gritos de angustia y horror pero a medida que su cuerpo se iba corrompiendo dejando escapar una emanación odiosa los gritos fueron desapareciendo hasta terminar en un ronco grasnido de una calavera. <risa> Mientras el cuerpo del zombi, pues Morgan era eso, un zombi, se convertía en un maloliente montón de huesos, la mortaja del conde de Saint-Maurice se inclinaba sobre el cuerpo aún palpitante de victoria y en el silencio del horror se escuchó el succionar de unos labios que bebían con fruición un simpático cuento pleno de horror ¿Verdad? <risa> Esta noche sí que podrán descansar ustedes en paz. <risa>